Nos metemos en un tema vecinal、eh, que está ocurriendo. Hubo una reunión de vecinos y vecinas en Uspallata y Filipó. Sí, allá arriba, sí. arriba. Arriba, visto desde abajo. Claro.、Si、desde arriba es abajo. No, ahí arriba. Viste que todo sí, siempre, es. Según... Siempre es arriba. Es, es el, la zona del barrio Gobernador Ananía.、Así. Ajá. Mirá, mirá, Se llama te, así e l lo... barrio, mirá vos.、Ah, así, Santa Rosa. Mirá, te lo dice un s a n t a r r o s e ñ o de pura cepa. Tati Pereira vive ahí. Gobernador Ananía. Bueno, ¿qué pasa? Eh, hay un histórico lugar, no sé si lo conocen. En su momento yo me lo acuerdo,、eh, el lugar cuando funcionaba efectivamente el Club Unión Zona Norte.、Eh, es más o menos de la época del gimnasio. Sí, de antorcha,、Corte. es、ah, más o menos de antorcha. Sí, pero sí. bueno,、eh, están denunciando que ese lugar, primero que ha sido usurpado y segundo que ha sido convertido en una suerte de basurero.、Eh, Vamos a escuchar a uno de los vecinos、eh, presentes en la reunión y que de alguna manera se ha convertido en vocero del reclamo, Julio César Guete. Lo escuchamos, al vecino del barrio Ananía. Mi nombre es Julio César Guete.、Eh, nosotros estuvimos reunidos hoy en el barrio Gobernador Ananía. Un reclamo que estamos haciendo por el basurero que tenemos atrás de casa. Seguramente vos estuviste hablando con Adriana.、Eh, así que bueno, me pidió que te comente más o menos lo que estuvimos hablando. Eh, el reclamo nuestro se basa como primer a medida en tratar de sacar la mugre que tenemos ahí atrás. Lamentablemente, en el predio que tiene dos hectáreas y media,、eh, está plagado de mugre. Yo no sé si hacen reciclaje de basura, la verdad que no tengo ni idea, pero hay muchísima, muchísima mugre de la cual nosotros venimos reclamando ya hace más de siete años. El reclamo comenzó primeramente porque esta gente tenía,、eh, criaba chanchos ahí. Y, y bueno, nada, después, aparte de los chanchos, se, se, se agregó lo que es la parte de, de, de, de basura. ¿no? no sabemos exactamente qué es lo que hacen. Por ahí pensamos que pueden llegar a ser reciclaje de, de, de basura, pero no lo tenemos en claro.、Eh, hemos hecho miles de reclamos,、eh, nos hemos reunido con distintos políticos,、eh, con concejales,、eh, y no hemos obtenido ninguna respuesta. Eso por un lado. Por otro lado,、eh, ese predio、eh, en el año 1987 fue vendido al Ministerio de Bienestar Social y destinado para el Club Unión Zona Norte.、Eh, bueno, el club funcionó un tiempo,、eh, varios años estuvo funcionando, y después no sabemos por qué motivo dejó de funcionar.、Eh, en un momento la, la, la, el terreno fue prestado a la municipalidad. Para、eh, hacer tipo corralón, porque estaban haciendo una obra、eh, y traían todos los áridos y los apilaban ahí. Después de eso, el club te,、eh, prácticamente desapareció、eh, y bueno, y al poco tiempo lo tomó esta gente. Ahí y... el, el, el Club Zona Norte tuvo una etapa de efectivamente de un funcionamiento en la década del 90, seguro, y, y con participación incluso en actividades、eh, organizadas por ligas s d e de fútbol,、Ajá. pibes. Y después, efectivamente, este, fue cayendo en crisis. De todos modos, siempre muy atado con alambre y vinculado al, al Estado provincial, o, o, o mejor dicho, a funcionarios del Estado、uh -huh. provincial. Ahí vamos a escuchar,、eh, ahora Guéte nos cuenta,、eh, todo lo que hicieron para、eh, ir sabiendo en qué condiciones legales está el lugar. Y bueno, un poco sorpresivo es, un poco. Y. Nada, nos encontramos con que no sabemos nada de esta gente, no es que tengamos que saberlo, pero、eh, el, el, no, no, lo que nos preocupa más que nada es el tema de, de, de la limpieza,、eh, que no se críen chanchos.、Eh, tenemos este, un vecino que es oxígeno dependiente,、eh, tenemos una vecina con obesidad mórbida que hace un tiempo atrás, unos meses atrás, fue picada por un bicho que no se sabe qué miércoles es, que estuvo bastante jodida. Eh, nosotros venimos peleando por otros temas también que no v i e n e a este reclamo puntual, que es el tema de los piletones, el tema de las calles, los desagües de las calles. Bueno, tenemos un montón de problemas, pero en este momento nos estamos、eh, enfocando sí o sí a lo que es el terreno de ahí atrás. Que lamentablemente, como no obtenemos una respuesta de ningún político de, de ningún área, porque la verdad que de ningún área, nosotros nos hemos mandado notas hasta bromatología inclusive. Y no obtuvimos respuesta de nada. En el año 2020, para que tengas una idea, se logró limpiar. Vino una máquina topadora, limpió todo el predio, ¿viste? Quedó todo limpio, pero duró nada.、Eh, a los poquitos meses estaba todo exactamente igual.、Eh, peor todavía, porque de esa época que no vino nunca más nadie, ni a exigirle que limpien, ni a hacer ninguna limpieza a fondo como la que se hizo en el 2020. Entonces, a raíz de eso, y ya cansados de que nos den vuelta, que nos estén peloteando de un lado para el otro, nosotros comenzamos con esto, con los medios, queremos este, que eso, esto se, se viralice, que se vea la forma de que nos den una mano, porque no podemos, no podemos seguir de esta manera. Y viendo que esta gente no son compradores, no, no, no, no sabemos en calidad de qué, nosotros interpretamos, pero es una interpretación. Personal, que son usurpadores. Entonces, si son usurpadores, que lo, lo que, la otra cosa que queremos hacer es que se recuperen las tierras para, para que continúe funcionando el Club Unión Zona Norte.、Eh, que en realidad las, la, las tierras fueron cedidas, fueron vendidas perdón, para e r d ó n p ese fin.、Eh, en ningún lugar están figurando las tierras a nombre e d ni de la provincia ni de la municipalidad, a nombre de nadie. Las tierras están figurando a nombre de los dueños originales. Eh, ya fallecidos y todo eso, nosotros nos contactamos con la familia de esas personas, y de ahí fue que recabamos la información de que en el año 87, en el, con la presencia de la escribana Cavalli, de Libertad Cavalli, se firmaron los papeles、eh, que estaba en la gestión el señor Patucho Álvarez.、Eh, bueno, nada,、eh, es, esa, esa documentación la rastreamos por todas partes. Pero para que te des una idea, fuimos a Renta de Casa Gobierno, fuimos a Catastro, fuimos a, estuvimos en el registro propiedad,、eh, anduvimos por todas partes. En ningún lugar figura otra cosa ni algo en trámite que no sea la titularidad de los dueños originales, ¿no es cierto? De estos viejitos ya fallecidos, por supuesto.、Eh, para que te des una idea, lo, el hijo, uno de los hijos de ese matrimonio tiene 80 años, que, que se acuerda perfectamente hasta la fecha y todo. En el cual estuvimos reunidos en varias oportunidades. Además, nos dijo esta misma persona que han ido de diferentes lugares a que le firmen como una venta y ellos son totalmente legales y dicen: Nosotros ya vendimos, ¿no es cierto? Y a nosotros nos pagaron. Así que nosotros no vamos a hacer otra venta. Ellos lo único que sí se comprometieron entre todos los familiares herederos, supuestos herederos del lugar. Que estarían dispuestos a firmar, pero con la única condición de que se vuelva a firmar el Club, Zona,、eh, o el Club Unión Zona Norte. Para lo único que ellos firmarían, harían una segunda firma, sería para eso, no para otra cosa. Así decirlo, que, bueno, más Julio, o menos. Julio Guette, gracias.、Eh, rarísimo, más en esta época. Es decir, una, una familia, no sé si, si está claro lo que contó, la familia vendió en los 80, a los sumo inicios de los 90, ese terreno. Al Ministerio de Bienestar Social para que a su vez el Ministerio lo ponga en manos del Club Unión Zona Norte y nunca se hizo ese traspaso. Es decir, claro, hoy si, sigue por... figurando la familia que sigue recibiendo ofertas para volver a vender a el terreno y con toda honestidad la familia dice: No, ya no es nuestro, nosotros lo vendimos, cobramos en su momento. Y bueno, este... Lo raro es que no haya ni un papel、eh, dentro de lo que es el, el, el Estado provincial. Que, que eso es del Estado. Claro, que hable de ese traspaso.、Claro. Bueno, increíble.、Eh, esas situaciones. En, en el lugar,、eh, yo, yo recuerdo en, en su momento, era una zona, un, un club, si se quiere, donde、mm. pisaban fuerte el clan conocido como los Beco Rodríguez en, en, en ese entonces.、Eh, había una mezcla de, de actividad barrial, deportiva, política. Espera,、eh. más pensemos, Juan Pablo, que si eso queda lejos ahora. Lo que lejos es del centro, o e s u n a zona sí, sí. lejana. Pero antes. No, era en ese momento. Ha alejado todo el a había que ir hasta. Era, era, era muy lejos. Muy lejos y aparte, eh, eh, muy obstaculizado、claro. el, el, el tránsito porque、sí. las calles no estaban en condiciones. No están en condiciones hoy, ahora. Así que, mucho menos antes. Bueno,、eh, ponemos en agenda esta cuestión y veremos. Si, la verdad es que lo que cuenta el vecino, más vale que en estas horas no p u e d e ser prioridad del. De, Del municipio ante、claro. la atención de, la, de las consecuencias de la tormenta y demás, pero sí、uh, para que lo anoten. Sí, pero no solo del municipio. No porque, solo del municipio, pero quiero decir la cuestión cromatológica de, de,、sí. de un basurero alternativo,、sí. entre comillas, la, la cría de chanchos、eh, sin otras miradas sobre la salud pública, son temas que necesariamente merecen、eh, ser mirados.